vamos a gozarnos vamos a danzar ¿quién quiere danzar? vamos a alegrarnos en su presencia exaltar el nombre del eterno y darle gracias por su bondad y su misericordia porque estamos alegres y es una misva estar alegre en Shabbat Yeah. yeah. Дякую! El Eterno es nuestro escudo y amparo y fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones El Eterno, el Elohim Sebaot El Elohim de los ejércitos está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si sí, Él está con nosotros Él es nuestro refugio, el Elohim de Jacob Por siempre y para siempre Mi saberos el oír la nupa se va a y fortaleza dice el Tejilín el Tejilín 134 he aquí bendecid al Eterno todos los siervos del Eterno los que permanecen en la casa del Eterno por las noches Te bendiga el Eterno desde Sion, el que hace los cielos y la tierra. Alzad vuestras manos en la casa del Eterno. Y bendecid, bendecid su nombre. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Eterno. Todos los siervos que permanecen en la casa del Eterno todos los días. Exalten su nombre. Vamos a entonar, vamos a entonar, vamos a entonar. Una canción que estrenamos la semana pasada y que nos dice tanto de las promesas del Eterno, que aunque las aguas nos aneguen, aunque las llamas puedan pasar por encima de nosotros, el Eterno estará con nosotros. está con nosotros en nuestra salida y en nuestra entrada. Y él bendice nuestro camino en todo momento. Sobre ti y tenga siempre de ti misericordia, adoná y sobre ti su rostro y ponga ti siempre, siempre en tu vida y en tu familia total shalom que vale quedarle de diferente. Alzтика. A ese a toda la honra y toda la gloria. sense ya por un instante de que pasar lo que tenga que esperar día no importa no lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar tengo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder hambre que This is escogido y habernos llamado por habernos insertado dentro de tus promesas y tus pactos a través de Machías, te bendecimos porque tú nos santificas para poderte santificar a ti bendito eres Yeshua. y bendito es tu nombre Que tú eres nuestro rey que tu palabra sostiene el universo no hay amor más perfecto que el tuyo Padre lleno de bondad justicia y misericordia eres incomparable voluntad está en nuestra vida. Tu hermosa Torah, tus mandamientos están en nuestra vida. Así como dicen los profetas, y vendrán los días en que mi Torah esté escrita en sus mentes y en sus corazones. Gracias eterno porque estamos viviendo esa época tu Torah, tus mandamientos están en nuestra mente y en nuestro corazón gracias por tu salvación gracias por tu misericordia y gracias porque cada día nos vas formando para poder caminar perfectos delante de ti que nuestra emuna, que nuestra fe Pueda ser perfeccionada como nuestro abino Abraham. Que nuestra obediencia pueda ser como nuestro abino Isaac. Y que cada día nuestra vida pueda ser perfeccionada para ser usados por ti como nuestro abino Jacob. de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y que somos hijos tuyos, coherederos con Yeshua Hamashia, de tu gracia, de tu bondad, de tu poder, de tu justicia. podamos ver ese diamante en nosotros e iluminar al mundo con tu Torá que donde quiera que estemos podamos ser luz luz y guía como lo es tu Torá Padre. no solo de palabras sino de hechos gracias Señor Ha sido fiel Tu has sido fiel Canta conmigo, cantemos tú gracias que... Tu gracias a Ha sido le un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él se merece toda la honra y toda la gloria y así con esa misma actitud de todas las bendiciones que el Eterno nos da en la semana queremos darle una porción en muestra de fidelidad y de amor persona necesita un sobre para depositar su ofrenda puede levantar la mano y le van a hacer llegar el sobre. Mantenga la mano alzada para que le hagan llegar el sobre.